Dos minutos pasan de las 9 de la mañana, así continuamos en la mañana Kermesera en el 106.1 y tenemos comunicación telefónica en este momento con Francisco torroba quien le agradecemos que nos haya atendido en la mañana del viernes. Francisco, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Sebastián González lo saluda. Buen día, ¿cómo le va, Sebastián? Muy bien, ¿cómo anda usted? Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo anda la UCR y el PRO? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bueno, eh, este es una coalición y lamentablemente no hemos logrado incorporar otras fuerzas políticas, uh -huh. eh, del MoFEPA, del MIR, del FREGEN, del PRO, del radicalismo, que tiene como objeto, yo digo, cambiar un modelo de provincia que se ha agotado. De hecho, si usted toma el censo del año 2001 y lo compara con el censo oficial del año 2010, tenemos por lo menos, por lo menos, 30 localidades de la provincia de La Pampa que han perdido población. Uh -huh. Esto significa que, bueno, la provincia no hay un desarrollo armónico, que la provincia ha dejado de crecer y como lo ha reconocido el actual gobernador Berna y el ex gobernador este Marín, el, el, el modelo de provincia está agotado. Bueno, me parece que el desafío que tiene Cronenberg y Evangelista es llevar a la provincia de La Pampa a la modernidad. Esto significa que el 100% de nuestra producción eh, se procese en la provincia de La Pampa, esto significa que seamos una provincia que genere energía, esto significa que seamos una provincia que en los insumos de mayor consumo en la provincia de La Pampa, eh, lo podamos producir en la provincia de La Pampa y no que seamos insumos dependiente de otras provincias. Esto nos llevaría a que este, bueno la provincia de La Pampa retenga población y atraiga población, como fue una característica de mucho tiempo de la provincia de la Pampa. yo creo que es un desafío eh, importante que tenemos por delante, este y digamos y además el desafío no solamente de que la provincia crezca, sino que también el desafío de que la provincia crezca en forma federal, en forma armónica si hay localidades que crecen en población, como puede ser Santa Rosa y Pico, pero hay localidades que decrecen en población, me parece que, que no, no no le conviene a la provincia ese tipo de, de desarrollo. ¿no? O sea que el desafío es cómo cada localidad y, y en la provincia en su extensión tienen sus proyectos productivos que nos lleven este, a dejar de ser, como lo dijo en su momento el señor gobernador Jorge, una provincia pastoril, a ser una provincia que este, incorpora valor agregado a su propia producción primaria Ajá. bueno eso eso es lo que van a apuntar digamos eh, de, de, de lo que tiene que ver con lo político y lo económico para la provincia de la Pampa no pero yo también le preguntaba un poco cómo está el pro y la ocr en términos partidarios no como está el frente cambiemos porque quedó la sensación realmente de que eh, las elecciones en la pampa marcaron un poco ese esas diferencias no del votante sobre todo Mire, yo digo fue una elección interna. Este, a ver, por ejemplo, el tuvo seis candidatos a intendente en la ciudad de Santa Rosa, ¿no? Entonces, sí. me parece que no habiendo un acuerdo en quien encabezaba la lista y quién quien podía acompañar, uh -huh. bueno, digamos, el plan B a la imposibilidad de un acuerdo es eh, un proceso interno. Sí. Que no hay que dramatizarlo tampoco, mire... Este, ...en las democracias consolidadas en el mundo... ...es habitual los procesos internos... ...pero sí. también es habitual... ...que este, quien gane... ...incorpore a, a quienes han perdido... Eh, ...en la compulsa electoral... ...y en la, en la formulación de gobierno... ...usted recordará... ...una, una este, interna en los Estados Unidos... ...yo diría muy dura, muy feroz... ...que hubo en su momento... ...entre Barack Obama e Hillary Clinton... Y, bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos terminó siendo Hillary Clinton, sí. de Barack Obama. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido una primera reunión con todos los candidatos a intendentes, este, con todos los candidatos a, a legisladores, que ha sido muy positiva, con mucho entusiasmo. Esta sí. es una elección donde van a firmar los candidatos. Hoy las elecciones son, yo diría, hiperpersonalistas, o sea... El partido tiene mucho que ver, pero también tienen mucho que ver los candidatos. Y en segundo lugar, tiene que ver eh, la gobernabilidad. O sea, un candidato que, que viene gobernando, bueno, tiene que demostrar que ha gobernado bien. Este, y, y en tercer lugar, bueno, este, están uh -huh. las cuestiones locales que expresan, que expresan los proyectos y las cuestiones locales. O sea, que es una elección, yo diría, este que nadie puede decir que ya está ganada, me parece que... Este, nadie puede decir, digo, el justicialismo ha tenido 35 años para desarrollar un proyecto, la ciudadanía lo puede confirmar o lo puede este, decir, hay que introducir este modificaciones. Bueno, las modificaciones que estamos propon proponiendo nosotros es incorporar a la provincia de La Pampa a la modernidad, ¿no? uh -huh. porque digamos, creo que es una provincia que si usted toma los índices de Naciones sí. Unidas y todas esas cosas, Más allá de que hay que acordar durante el gobierno de Marín y anteriores gobiernos, ha habido un esfuerzo en llevar servicios eh, como el gas, el, el agua potable, muchas localidades, también ha habido una, una, una restricción o, o, o levantamientos de servicios, porque también los servicios, o sea, tengo que decir, durante primeros gobiernos de democracia del justicialismo había un buen servicio de salud en la provincia de La Pampa y ha habido hoy una centralización en los servicios de salud de La, de la Pampa con esto decir, que quiere usted operaciones eh, quirúrgicas este no, no no complejas se hacían en, en Castex, se hacían en Victorica, se hacía este en Catriló, este, se hacían en 25 de mayo. Uy, hay una restricción de todo esto, concentrarlo sí. en Santa Rosa y Pico. Los nacimientos, mira a mí me ha pasado. Uh -huh. Encontrarme con, con madres que me dijo, yo nací en en este en General Hacha, pero mis hijos han tenido que nacer en la ciudad de Santa Rosa como consecuencia de que hoy el servicio de salud pública no está presente para que mis hijos puedan nacer en la localidad donde yo resido. Bueno, bueno, digamos, este ha habido cosas positivas en el gobierno anterior, ha cosas que hay que corregir, y bueno, la democracia sí. es eso, la posibilidad de cada cuatro años de corregir el rumbo, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, y además sí. es, es la posibilidad de la alternancia, mire, la sí, alternancia sí, sí. es una contribución al sistema democrático. No, seguro, estamos de acuerdo. Pero lo que eh, se está viendo es que hay un corrimiento de la figura de Macri, ¿no? Eh, casi ningún dirigente radical quiere quedar pegado una boleta con Mauricio Macri porque eh, saca votos. Esto es lo que se está viendo en La Pampa y en todas las elecciones y en muchas provincias. ¿Usted comparte? Mire, eh, yo creo que sabiamente el señor gobernador eh, desdobló las elecciones. Es más, yo sería partidario que tuviéramos elecciones municipales. Sí. Bueno, le pregunto diferente, ¿conviene ir con Macri en una boleta Por o no? Provinciales, no, no, no, no. Ah. Pero, pero déjeme, déjeme que le estoy respondiendo su pregunta. Uh -huh. este, eh, elecciones municipales, elecciones provinciales y elecciones nacionales. Estamos en una elección eh, provincial y tenemos que discutir las cuestiones provinciales. del radicalismo va a tener su convención, posiblemente sea en el mes de abril, Sí. Y va a decidir si este continúen, cambiemos, si no continúen, cambiemos, si, si agrandamos, cambiemos. Yo, en lo personal, y usted sabe, sí. resisto cualquier archivo, siempre he sido partidario de por los desafíos que tiene la Argentina por delante, por las dificultades de un gobierno de unidad nacional y de una gran coalición. Uh -huh. Esto quiere decir, soy de los que en Guayleguaychú estaba a votar una gran coalición, una, no una, una coalición clínica, corta como la que se dio. Bueno, es lo que vamos a, a, a decidir en, en, en los próximos. Pero ahora ah. ahora lo que hay que ver es si la ciudadanía vota por Sigliotto o la ciudadanía vota por Cronenberg, el evangelista. Usted parece no? que sí. es lo que está en discusión y después ya tenemos todo el tiempo del mundo para discutir. El resto en el radicalismo no es un partido verticalista, hay opiniones que, que quieren continuar, eh, cambiemos como está, hay opiniones que comparten la, la opinión mía, es decir, tenemos que ampliar, cambiemos, este, ¿por qué? Porque las, las dificultades internas que tenemos son muy muy este, eh, son difíciles y porque las dificultades externas ahora, esto quiere decir, el aumento de la tasa de interés a nivel internacional, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, todo esto está generando, eh, digamos, más dificultades para la Argentina uh -huh. en lo que es este el mundo exterior. Entonces, sí. Me parece que este eh, el radicalismo es un partido orgánico tiene su convención hay hay dirigentes que quieren este, una posición otra me parece que nosotros tenemos que hacer lo que le convenga al país uh -huh. esto es mi opinión personal y, y que le y conviene para mí lo que le conviene al país es un gobierno de unidad nacional con una diversidad que eh, permita eh, sacar a la argentina de la difícil situación que se encuentra ¿no? uh -huh. eh, usted lo pondría a macri en la en la boleta del radicalismo Mire, eh, ¿Conviene, digo, es, conviene o no conviene hoy en día? que A mí este, me da la impresión... Mire, lo que, lo que conviene sí. es votar por este, Kronenberger, evangelista. Eh, eso es una decisión, eso, una, eso no es una, votar una... por Macri. No, no, esta es una elección provincial. Entonces hoy, digamos, me parece que lo, las fuerzas políticas, el periodismo, todo, tenemos que abocarnos a la discusión provincial, uh -huh. este no, no contaminar una bueno, cosa no, con, bueno. la, con la otra. Entonces, sí, hoy pero... es que lo que conviene, y yo les digo, conviene votar Kronenberger evangelista, uh -huh. que es la fórmula que puede tra transportar a la provincia de La Pampa hacia la modernidad. No, lo otro, no, sí. pues otro son opiniones personales y me parece que en medio de una campaña provincial no trataría de contaminarla con las cuestiones nacionales, me parece por una cuestión de respeto hacia uh -huh. los ciudadanos de la provincia de La Pampa, bueno, concentrémonos estos 50 días de campaña que bueno, estamos por en que... la cuestión provincial. Lo que pasa es que también no podemos sacar a La Pampa del contexto del país, estamos dentro de un país... No, no gente... podemos sacarla, pero no podemos in incorporarla exclusivamente al contexto del país, cuando usted bueno. tiene este 35 años de gobierno que han tenido éxitos y que han tenido fracasos. Entonces, hagamos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo sí. de decir... Debatamos lo que está en discusión hoy en día. Bueno, Digamos, sí. terminada terminada la terminada la terminada la elección provincial, nos vamos a abocar intensamente a la cuestión nacional, pero hoy tenemos una cuestión provincial que debatir y me parece que es este es eh, lo principal. Yo tengo mi opinión personal, sí, el sí, radicalismo sí. no es verticalista y bueno, ya la convención del radicalismo va a decidir este y por supuesto, como es un partido orgánico Acartaremos la decisión de, de la mayoría, ¿no? Seguro. Pero bueno, eh, insisto con esto porque me parece importante, Francisco, ¿no? Eh, estamos, es verdad, estamos eligiendo eh, en mayo eh, candidatos a la gobernación, en cada una de las Tenemos que elegir candidato intendente, tenemos que elegir candidato a, tenemos sí, elegir candidato sí, a gobernador, totalmente. tenemos que, a ver, tengo Pero... que elegir un proyecto de provincia. Sí. Entonces me parece que, eh, digamos, intelectualmente tenemos que ser honestos y abocarnos a lo que está en discusión ahora, no, digamos, lo que va a estar en discusión en medio de octubre. Digamos, ¿por qué? Porque es la, la elección que tenemos en forma inmediata. Entonces, este digo, eh, eh, discutamos eh, el modelo de provincia que queremos, el modelo del Banco Pampa que queremos, qué hacemos con la regalía petrolera, discutamos por qué hoy la provincia de La Pampa tiene que comprar toda la energía y no puede este, generar su propia energía, habiendo dilapidado este millones de dólares en regalías petroleras puiéramos haber incorporado energía renovable energía limpia este eh, y la verdad que el, el, el recurso de energía petrolera en en el recurso petróleo es finito y se va a terminar que va a ser el 25 de mayo cuando el, cuando el, sí, petróleo, sí. el petróleo se termine, ¿por qué no tenemos una empresa provincial generadora de energía? Me parece que son las cosas que tenemos que Además son no, cosas no, importantes, ¿eh? me parece que hoy son cosas de ¿por dónde pasa el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos? Pasan por el modelo de, de, de provincia y nosotros no estamos de acuerdo porque creemos que hay que hacer correcciones a este modelo de provincia. Entonces, bueno, este discutamos eso. Después vamos a discutir cuando llegue el momento de las elecciones si sí, presidente es Macri, si el presidente es Lavaña, si el presidente Lavaña, es quien... Pero me parece que ahora, ahora porque los 300 o 400.000 habitantes que tiene la provincia de la Pampa, este son los que este de alguna manera pueden eh, verse beneficiados perjudicados por una política. Uh -huh. ¿no? No, yo le, le pasa que veo esto como un común denominador en todo el país. no Veo que el candidato del radicalismo en Chubut, de cambiemos, no quiere ir con Macri en la boleta. Eh, veo que Macri se bajó de la bueno, boleta de Peche tienen, y Quiroga en el Fén tienen elecciones simultáneas nosotros tenemos elecciones separadas uh -huh. entonces por qué porque hoy este vamos a estar hablando de algo que viene en octubre cuando tenemos la responsabilidad usted como periodista y yo como político y además como padre de familia decir bueno qué provincia queremos para nosotros sí. qué provincia hay ah, queremos también. por supuesto pero indudablemente que no vivimos este aislado pero digo este, esta es una provincia con que digamos que sigue siendo pastoril, que sigue siendo productora de eh, productos primarios. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no incorporamos valor agregado? ¿Por qué no generamos nuestra propia energía? Porque mire, yo en el año 2003, en el año 2003, título de los diarios, Torroba propone una empresa de comunicaciones cooperativa estatal. ¿Por qué? Bueno, teníamos 1.500 kilómetros de fibra óptica y quería que este, una asociación entre cooperativas estatales Y, eh, eh, y Estado poder tener una empresa de cooperativa eh, de, de telecomunicaciones esta tarde. ¿Por qué yo quería eso? En primer lugar usted rompe un monopolio pero en segundo lugar incorpora a la provincia a una tecnología que de vanguardia entonces te tiene una empresa de comunicaciones realmente hay ingenieros hay prestadora de servicios en la posibilidad de incursionar en, en algo que es de vanguardia en un servicio que es de vanguardia y la posibilidad de, de, de capturar un nicho que es puede desarrollarse en la provincia de La Pampa. Creo que el candidato gobernador en el año 2019 sabe decir que va a armar una empresa de total de comunicaciones con las cooperativas y las fronteras. Pero, bueno, pasaron pasaron 16 años desde ese entonces. Entonces, digo, bueno, son las cosas que tenemos tenemos que, que discutir. Digo, porque creo que Eh, son las que van a cambiar la vida de los pampeanos, ¿no? Si usted tiene una empresa productora de energía pampeana eh, productora de energía renovable, eólica sí. es una cosa, si usted se gastó eh, las regalías petroleras en gastos corrientes en gasto corrientes, es otra, ¿Por porque el bueno, día que se termina también... el petrolero, se termina el petróleo yo, Francisco, es cosa a mí me parece, que... parece bárbara la discusión que usted plantea, pero también yo no puedo dejar pasar por alto decirle que Nación no le quiere pagar un juicio a la provincia de La Pampa, ¿no? En estos últimos días ¡No! ¿no? ¡Y qué Y de qué gobierno el, estamos hablando de Mauricio el, el, Macri? El primero, el primero que digo que Nación tiene que pagar y que si no hay que accionar judicialmente, pero fíjese, fíjese que esos reclamos exceden el gobierno del presidente Macri. Hay reclamos por la coparticipación, el 15% que, de, que ganó que ganó este San Luis, Córdoba, el Mendoza que después que el gobierno nacional accedió a a ese 15% que cuando este, accedió a cedérselo al resto de las provincias no era el periodo de este, del 2015 en adelante, venía de mucho antes, o sea, ese es otro tema que hay que discutir, que me parece que va a estar es el federalismo a nivel municipal que tiene que existir las coparticipaciones municipales y además el federalismo a nivel nacional Yo, en ese sentido, creo que, a ver, porque, que digo, hay que iniciar la nación todos los juicios que corresponden, porque que nación debe pagar, también hay que hacer la severa Digamos, ¿quién fue? No pagó. Macri no pagó, hay que cobrar. Eh, sí. Cristina no pagó. Eh, pero, Macri, pero se Cristina va a Macri no, y no va a pagar. No ¿Y quién va a pagar? Va a pagar quien venga. Y bueno, mire eso, mire, yo le voy a decir una cosa. Yo fui intendente de la ciudad de Santa Rosa y cuando llegué tuve que pagar cuentas que había dejado este, el intendente Jorge, que había dejado este, el intendente Tierno, que había dejado eh, Gustavo Fernández Mendía, Este, que había dejado Alcala, indudablemente, que usted se hace... ¿cuál? O sea, a, a ver, eh, cuando Macri llega al gobierno, Vialidad debía 40.000 millones de pesos del anterior gobierno. Lo tiene que pagar. Esto es la continuidad del Estado, la continuidad jurídica del Estado. Eso tiene que... tiene que, Es cierto, indudablemente, que si hay hay deuda de que venía de, de la época del gobierno de Cristina y no lo ha pagado, y venía del gobierno de Macri, no ha pagado, el que venga, sea Macri, sea Lavaña, sea Cristina, sea más al que sea se va a tener que hacer cargo. Esto sí. es así, como digamos como Macri se ha tenido que hacer cargo de deudas del gobierno anterior. Esto sí. es así y me igual, pasó a mí sí. de intendentes anteriores. Igual no. es grande la magnitud de la deuda que deja Macri porque no solo es esto que estamos hablando con la Pampa, sino de fondos monetarios, es mucho, es largo también para conversar. Francisco, yo le agradezco muchísimo como siempre que nos haya atendido y que No, gracias a usted. ¿Qué podemos saber eh a la mañana de Kermés, eh? Gracias, hasta luego, que tenga buen día. Francisco torroba conversando con nosotros en La Mañana Kermesera. Eh, cuatro minutitos pasaron de las 10 de la mañana. La Mañana Kermesera. Hasta el mediodía en el 106.1.